Men tortura har satt cultura culturas ha disorganizado a la violencia, a la muerte o al dolor, es un insulto a la propia inteligencia, al desarrollo de nuestra evolución. Tu indiferencia les hace poderosos, manifiesta tu repulsa a la fiesta criminal, no colabores con un juego de dementes, taurinos o ja No olvidamos Torino. Carlo vive en nuestro corazón. Carlo vive en nuestra memoria. La lucha För Per Carlo Giuliani.